...desde Generala de Madrid para Radio Coronel de la Ría... ...en este martes 20 de diciembre de este año 2011... ...la temperatura mínima en la ciudad fue de 19 grados... ...mientras tanto que la máxima... ...31 grados el cielo permaneciendo parcialmente nublado... ...se anuncian lluvias para mañana miércoles 21... ...en una jornada especialmente de la tarde según la información... ...luego de conocerse ya desde el mes de noviembre que el gobierno provincial había decretado un subsidio para el Club Ingeniero Jorge Nubi en el día de ayer. Su presidente, el señor eh, Gastón Virbarena, informó a través de nuestro medio de comunicación que había recibido el cheque por una importante suma de dinero enviado desde la provincia de Buenos Aires, el cual está de destinado a lo que es trabajos de refacción en la sala Alfredo Chiste del de Jorge Ñubri aquí en pleno centro de la ciudad, la única sala cinematográfica que ha quedado en General La Madrid y se trata de mantener en las mejores condiciones, por lo tanto este subsidio llegará muy oportunamente como también comentó el presidente de Ingeniero Jorge Ñubri que también se está gestionando desde hace bastante tiempo para continuar este tipo de reflexiones. Otro presupuesto, pero ya de, de nivel nacional. Hablando también de otra de las entidades de nuestra ciudad, el Club Deportivo Arraca, como es habitual, durante todos los años, al finalizar la temporada, realiza un viaje con distintos eh, jóvenes y chicos de las categorías formativas de fútbol o de otras disciplinas deportivas a distintos lugares del país. Desde el día sábado 17, un contingente de 35 jugadores de quinta y sexta división del Club Deportivo Barracas de Fútbol, eh, con edades de 14 a 17 años, este, llegaron a la ciudad de Huaychú, Entre Ríos, allí estuvieron por alguna jornada, luego el día domingo estuvieron en el Dorado, Misiones, y el, o el día de ayer visitaron las cataratas del Iguazú. Para hoy martes eh, tuvieron programado visitar la localidad de Yapeyú en la provincia de Corrientes y luego el regreso está previsto para mañana miércoles 21. De esta manera el club cumple cada año con eh, estas actividades de que los chicos puedan salir de nuestra ciudad para conocer distintos lugares en nuestro país. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Ellani, Red Regional de Medios.